Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo uno. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo uno. Esta epístola que usted acaba de abrir en su Biblia fue el primer documento que se escribió en el Nuevo Testamento antes que los evangelios y antes de las otras cartas. La primera carta o epístola que se escribió fue la Carta a los Tesalonicenses. Fue una iglesia a quien Pablo amó muchísimo. Y cómo desde un principio Pablo marca el derrotero teológico de su ministerio. Y en el capítulo 4, el apóstol hace claridad sobre un tema que él ya había enseñado a la iglesia. La enseñanza de Pablo no quedó registrada en el documento, pero lo que se registró fue el recuerdo de esa enseñanza. Porque Pablo toma matices. Y quiero que mire el capítulo 4, versículo 13. En nuestras Biblias tiene un título. ¿Qué título tiene? Ahora, por favor, entiéndanme que ese título no lo colocó el apóstol Pablo. Ese título lo c o l o c ó las sociedades bíblicas. Para ayudarnos a entender un poco el concepto del texto a leer. Pero quiero que por favor mire el capítulo 4, versículo 13, dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra, en la palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos que arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Con el Señor. Permítanme Permítanme apelar a la imaginación, pero no a la mía, a la suya. Tómese un minuto e imagínese este acto que Pablo dice. que Seremos arrebatados y que nos encontraremos con Cristo en las nubes. Por favor, imagínese por un momento cómo cree usted que será eso. Por favor, vea la escena y le invito, véase a usted en la escena. Nada、ah. Esta escena han querido graficarla, dibujarla, pintarla de muchas maneras. Yo tenía en casa de mis padres un cuadro del Racto. Yo lo tenía. Y teníamos otro cuadro que era el cuadro de los dos caminos. Esos cuadros eran. los... El que no tuviera ese cuadro no era cristiano. ¿sí? Y el cuadro del Racto era, era un caos. Eso. Habían carros estrellados, aviones caídos, había n hijos llorando, esposos llorando, en fin, una, una cosa porque、eh, se había mostrado el r a t o y todo, y en las nubes se veía un montoncito de almas, y el Señor con todas las, las personas reunidas en las nubes, pero en la tierra un caos impresionante. Esa era la figura que yo tengo memoria del cuadro del r a t o En esta noche quiero detenerme. Hablarle sobre s esa palabra, arrebatamiento o rapto. Les voy a hablar sobre el rapto de la iglesia. No quiero hacer ninguna posición teológica, porque el estudio que estamos haciendo no está haciendo posiciones teológicas. Estamos simplemente presentando los argumentos bíblicos para que usted pueda entender lo que la palabra dice. No lo que el pastor dice o no lo que el predicador dice, lo que la palabra dice. Hoy quiero hablarles sobre una de las doctrinas fundamentales de la vida del creyente. Esta doctrina se, se convierte en la meta final del cristianismo. Esta doctrina se convierte en la meta final del cristianismo. En la, en la razón del por qué hemos vivido lo que hemos vivido, en la razón del por qué Cristo vino a la tierra, la razón del por qué tantas personas han dado su vida por Cristo y cuántos muchos han, han muerto esperando el retorno de Cristo. La razón de ser de la iglesia es encontrarnos con nuestro Redentor y con nuestro Señor. Permítanme por un momento explicarle que todos los creyentes de todas las épocas, como le acabo de decir, desde esta primera carta que se escribe hasta el día de hoy, han transcurrido dos mil años y la doctrina del r a t o ha caminado a la par con la iglesia. Muchos han creído que el racto es una realidad, otras corrientes teológicas no creen en el racto. Ya le voy a hablar un poquitico sobre esto. La palabra racto es una palabra griega que significa sencillamente arrebatar. Usted, don, cuando lee ahí y seremos arrebatados, en griego la palabra se llama racto. Por eso、eh, hoy la mayoría de creyentes usan esta palabra, pero las dos significan lo mismo. Racto o arrebatamiento significa lo mismo.、Eh, pero antes de iniciar a trabajar sobre el tema del r a c t o yo quiero sembrar en su corazón tres premisas muy importantes sobre los tiempos finales. Por favor, tenga esto guardado en su corazón porque esto es vital que usted lo entienda. Primero, primero. No hay claridad. Si todos los acontecimientos de Apocalipsis, si todas las catástrofes y calamidades de Apocalipsis, que con la ayuda del Señor la próxima semana vamos a hablarlas, pero yo creí que era más importante hoy organizar esto para después hablar sobre las copas, sobre los sellos y sobre las trompetas. La próxima semana voy a hablar de esto. Pero no hay una unidad. En el cuerpo teológico o los biblistas que sustentan que diga que la iglesia va a pasar por esas calamidades que habla n Apocalipsis, hay tres posturas o tres posiciones frente al Apocalipsis. Por favor, imagínese que este altar es Apocalipsis. Imagínese, esto es Apocalipsis. La primera postura que dice es que la iglesia no va a a Entrar en Apocalipsis, que antes de que si、sí, todas las calamidades, todo eso, la, la tribulación, la gran tribulación, la bestia, la revestia, todo eso. Bueno, entonces, algunos dicen que no vamos a pasar, otros dicen que la iglesia va a llegar hasta la mitad. Vamos a ser parte de la tribulación, pero que no vamos a estar en la tribulación. Otro grupo de teólogos dicen que la iglesia sí va a pasar la tribulación y que va a caminar casi toda la gran tribulación. Bueno, la noticia: sea donde sea que lleguemos, el Señor dijo: He aquí, yo estaré con vosotros. Todos los días hasta el fin del mundo, y nadie os arrebatará de mi mano. O sea, parta de eso. Entonces, entiéndalo, entiéndalo. Esto no tenemos claridad. Y yo no vengo a decirle: Nos vamos antes, nos vamos después. No, no, yo no vengo a decirle eso. Yo vengo a decirle que estas son tres teorías que hay. Y yo, yo quisiera que nos fuéramos acá, ¿cierto? Pero la gran mayoría creen que nos vamos acá. Pero si nos toca irnos acá, pues escúchelo, seremos testigos de todo. Bueno, la segunda premisa que necesita aprender es esta. Al final,、eh, permítame se lo d i g o de esta manera: en una ocasión salieron un par de seminaristas graduados de teología. Salen de un seminario conservador. Muy fuerte en, en la palabra y en la letra, en la doctrina. Y se encontraron a un evangélico leyendo la Biblia en un parque. Y, el, y, el, y, el, y el, el evangélico estaba leyendo Apocalipsis. Y se paran ese par de teólogos al lado. Y le dicen, como en Hechos de los Apóstoles: ¿Entiendes lo que lees? <risa> Eran unos teólogos. Y el evangélico le d i c e Sí. Yo entiendo Apocalipsis. Y los teólogos, ¿verdad? ¿Y qué entiendes? Y el evangélico dice: Lo que entiendo es que nosotros ganamos. <risa> nosotros ganamos. Este es el Apocalipsis. La gran verdad del Apocalipsis, ¿qué dice? Que tú y yo ganaremos. Escúchalo. Y que todas las cosas en él serán nuevas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que habrá una tierra nueva. Que tendrás un cuerpo nuevo. Y que, te, y que habrá un cielo nuevo. Muchos teólogos dicen que la iglesia no se va para el cielo, sino que el cielo será renovado como en los días del Edén. Y aquí habitará la iglesia. Dejémoslo ahí. Solo le puedo decir que al final ganamos y estrenamos de todo. Lo tercero, como premisa que quiero que entienda, es que el retorno de Cristo es una realidad. ¿Cuánto lo cree? n Este es un hecho indiscutible. Lo que no hay claridad, ojo con lo que le voy a decir: lo que no hay claridad es. Si van a ser dos sucesos independientes, o va a ser un solo suceso. Algunos creen que serán dos sucesos: el primero, el r a c t o que será el retorno de Cristo por la iglesia, y el segundo, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, que será el juicio de Cristo sobre la tierra. Pero otros creen que no habrá r a c t o sino que. En un solo suceso pasarán los dos acontecimientos. Vuelvo a lo mismo. Independientemente a lo que sea. Porque usted me i r á pastor, y entonces a qué vinimos si usted no, está, no sabe nada. Bueno, es que esto es, lo que esto es la escatología. Y el peligro de la escatología es tomar posturas cuando hay dos opciones. Entonces. Mi responsabilidad es decirle cuáles son las dos alternativas que hay. Y hoy, con la ayuda del Señor, me quiero detener a entenderles y enseñarles esto. Les voy a hablar sobre una de las posturas que hay. Después hablaremos de la otra. Les voy a hablar sobre el r a t o Porque el texto nos dice que seremos arrebatados juntamente con Él. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado algo sobre el r a t o ¿Qué tanto conoce usted del r a t o Escucho, déjeme escuchar. ¿Qué a él. l ha escuchado usted del r a t o ¿Qué sabe de esto? ¿Qué, qué, qué le han dicho? ¿Alienígenas? ¿Sí? ¿Abrir, l i e e n n í g a a s cerrar de ojos, final trompeta? a e n t e n d i e r o n Bueno, claro, es lo que se dice. ¿Qué más? Claudio, ¿usted qué ha escuchado del r a t o Cortico, cortico. Lo mismo, abrir, cerrar de ojos y trompeta. Alguien que no haya escuchado de trompetas o. ¿Qué han escuchado del r a t o Bueno, hoy vamos a aprender un poquitico sobre esto. ¿Listo? Vamos a empezar, a iniciar. Vamos a iniciar. p r i m e r a m e n t e dando una definición de lo que es el r a t o La definición es larguita. a Pero, por favor, trate de captar el concepto importante. Voy a leerlo un par de veces para que escuche la definición. Racto. Es el suceso en el cual j e ú Jesús reúne a todos los creyentes con Él. Y a cada uno se le dará un cuerpo glorificado. Otra vez. El r a c t o Es el suceso en el cual Jesús se reúne con, con Él y a cada uno se le dará un cuerpo resucitado. Por favor, escuche esto: muchos ven al r a c t o como un evento que será oculto para todos, ojo, excepto a los cristianos. Usted, si usted ha visto las películas del r a c t o usted ve que en las películas pasó algo en la tierra. Y de un momento a otro desaparecieron millares y millares de personas. Y el mundo se despierta al día siguiente convulsionado. Las noticias, el internet, el WhatsApp, el Face, todo mundo, ¿qué pasó? Entonces dicen los alienígenas. Otros dicen no, fue Trump. No, otros dicen no, fue John Kim Moon el que mandó una bomba. O sea, empiezan a especular de todo lo que va a suceder. Otros dicen que fue maduro, ¿cierto? Lo cierto, escúchelo: Lo cierto es que los cristianos serán los únicos que van a experimentar esto. El mundo no se enterará lo que sucedió. Y ocurrirá que esto pasará antes del retorno visible de Cristo. El r a c t o no lo verá nadie. La segunda venida, todos lo verán. ¿Le vamos entender? Ahora, permítanme, les, voy a, les tengo que decir esto. Escuchen. Abra su Biblia por un momentico en Apocalipsis 17. Pero no se vaya de, de, de, de, tesal, de Tesalonicenses. No se vaya. Entonces, escuchen: la definición de rapto que hay es que, que hay un acontecimiento que se va a dar y se va a gestar en algún momento especial sobre la tierra en el que Cristo, con voz de mando de arcángel y de trompeta, llamará a su iglesia. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después nosotros, los que estemos vivos, nos encontraremos con Él en los cielos. Pero hay una hipótesis, según el texto que le acabo de dar. Apocalipsis 17, ¿qué le dije? ¿No le he dicho? Apocalipsis 17, 6. Por favor. Dice Apocalipsis 17, 6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran q u é Algunos dicen, escúchelo, que la iglesia será raptada, pero que hay unos que, aunque fueron apartados para vida eterna, cuando llegó el momento del rapto, No estaban preparados para encontrarse con el Señor. Hágalo, que... hágalo. No, que entonces por eso dice que el que persevere hasta el fin. Ah, bueno, ahora para allá voy. Por eso es que algunos dicen que los creyentes que se queden después del rato no habrá iglesias, no estará el Espíritu Santo. No habrá, hermano mío,、eh, tiempo de buscar congregación porque habrá una persecución. Dicen, dicen que la única manera en que aquellos cristianos que se queden del r a t o puedan ir al cielo es dando su vida por Cristo. Yo no sé, Claudia, por qué no s e s tan inventona, espere. Ah, Claudia. Oiga, eso sí es s a t r a b a j e Oiga, escúchenlo. Entonces entendemos que el rapto es un suceso. Se cree que va a ser r a c t a d a y llevada a la iglesia los que han vivido para Dios, los que se han consagrado, los que se han guardado para Dios. Pero que el Señor solamente se llevará a una iglesia limpia y sin mancha. Pero los que se queden tendrán opción de salvarse, pero ya no será por fe. Ya no será por gracia. Ya tendrán que morir por Cristo. Se lo dejo como hipótesis. Como no ha pasado, no sabemos si es cierto. Pero mi consejo: no se quede a averiguar si esto es cierto. No, no se quede a averiguar. Voy a ver si lo que el pastor dijo es verdad. No se quede. O sea, crea que esto es una realidad. Ahora. Verdades antes del r a t o Estas son como las señales, como los,、eh, los antídotos, no, no, no, las señales como,、eh, ¿cuál sería la otra palabra? Como las evidencias previas al r a t o Le voy a dar cuatro señales o verdades antes del r a t o Primera, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 7, dice el texto: He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de qué? La primera verdad que usted debe entender es que el Señor estableció que Él vendría cuando? Pronto. Usted dirá, no, pastor, pero es que este discurso lleva dos mil años, ¿cierto? Lo que pasa es que la Biblia dice que para el Señor un día son como mil años y mil años como un día. Quizás en la eternidad. Jesús dijo esto a n tierra. ¿Le hago entender? Lo dijo a n t i e r Pero el tiempo de su retorno está pronto. Todos los creyentes, cuando usted mira las cartas de Pablo, Pablo mismo dice: Que cuando Cristo venga y dice, y los que estemos vivos nos iremos con Él. La gran mayoría de la iglesia primitiva creían que ellos serían partícipes del retorno de Cristo, que ellos verían el r a t o y que ellos participarían en esto. La mayoría de creyentes de la historia han vivido la vida esperando este suceso. Ahora, No sabemos si este suceso nos va a tocar vivirlo a nosotros, o a nuestros hijos, o a nuestros nietos. Pero la predicación que hay que dar es esta: Él viene pronto. Por eso la canción que está en el top 10 en esta iglesia: Él viene, ¿cierto? Él viene ya. Esa canción la vamos a cantar, hermano mío. Y cuando vayamos subiendo al cielo, diremos: Volveremos. Cantar. r e s Sí, la vamos a cantar. Porque esta será parte de nuestra realidad. Ahora, la segunda verdad que usted debe entender es esta, hijos. Por favor, todo mundo, váyase a Mateo 24. Mateo 24 es una bomba de texto. Mateo 24, porque son las palabras mismas de Jesús. Mateo 24, versículo 36. Dice: Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo q u é Segunda verdad: el momento del retorno solo lo conoce la Trinidad. Ojo: solo la Trinidad sabe. El día y la hora exacta. Por eso usted no, no ande corriendo a la especulación de la gente. ¿Usted recuerda la romería que se dio en el 2012? En diciembre del 2012? En el 2000 también. Oiga, y aparte del 2012. De las profecías de los mayas, de los profetas de por acá, los vecinos que hablaban de esto. Oiga, Nostradamus. Y nos sacan una película del terremoto del 2012. Dios mío, esto fue una cosa loquísima. ¿Por qué? Porque todas las épocas han tenido hombres o personas tratando de dar fechas. Anunciando ahora, ¿cuál es el peligro de esto? Cuando usted camina escuchando las fechas de la gente, usted corre dos riesgos. Primero, usted puede desenfocarse de la vida por andar escuchando cosas equivocadas. O segundo, le puede pasar lo de Pedrito el mentiroso. El día que sea cierto, ya no lo cree. ¿Y qué dije yo? Pues、sí, sí, sí. es cierto, Daniel. Se llamaba Pedrito. Sí, era Pedrito, ¿cierto? Ahora. Ah, aquí no se pierde una. ¿Quién dijo? <risa> Oiga, entonces. Entonces. Ah, entonces. Primera verdad, ¿qué dijimos? Primera verdad. Él volverá. Él volverá. Él lo dijo, Él volverá. Segunda premisa importante o segunda verdad esencial: s o l o la Trinidad conocen el día y la hora. ¿Cuándo será? No se sabe. Por favor, no se deje aterrar, no se deje asustar.、Eh, que los terremotos, que las calamidades, lleva, la tierra lleva desde que existe todo esto se ha dado: las calamidades, los terremotos. Esta semana pasada estaba leyendo un artículo y decía: Este artículo, escúchelo, la historia de la humanidad, del hombre sobre la tierra, es aproximadamente de 7 mil años. Ojo, la historia del hombre es aproximadamente de 7 mil años. Desde Adán, como está registrada, desde Adán hasta hoy. Y se dice que en esa época de la historia del hombre solamente se han registrado. 70 años continuos de paz. Entiéndame el concepto. En 7000 años solamente se han registrado 70 años continuos de paz. El mundo siempre ha estado en conflicto, en e v o l u c i ó en evolución, en ebullición. Conflictos, terremotos, la tierra se ha estado removiendo. Siempre ha sido así. Que en e s e tiempo se ha incrementado, sí. Que la maldad en e s e tiempo ha subido, sí. Y como buenos creyentes, tenemos que mirar esto. Pero escúchelo: Pero no camine a lo que la gente les propone diciendo que es tal fecha. No corran esto. Mire las señales, no preste oído a los que andan anunciando cosas. Tercera verdad: esta es muy importante. Mateo 24, versículo 37 al 39 dice: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a quién? A todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Saben lo que está diciendo el texto? Que antes del r a c t o Las personas estarán ocupadas haciendo de todo menos buscando de Dios. La gente estará ocupada en su vida, en sus planes, en sus proyectos, en sus paseos, comiendo, comprando, casándose, divorciando, peleando,、eh, haciendo todo. Pero escúchelo, pero no estarán preparándose para encontrarse con el Señor. Esta será. Una de las características de esa generación en la que el Señor vendrá: todo el mundo estará saturado, todo el mundo estará atareado en su trabajo, en su negocio, en su empresa, en sus planes, en su nuevo carro, en su nueva casa, en sus nuevos proyectos, con su nuevo iPhone X. Estarán, hermano mío, embelesados. Y así será la venida del Señor cuando todo mundo esté ocupado. Dígale al que está al lado suyo: No se descuide de lo importante. Ahora, permítame, le voy a regalar la cuarta verdad que a mí me aterraba. Escúchelo. A mí esta fue la verdad que más me asustó cuando yo e r a niño. Porque este sermón del r a c t o y de la venida de Cristo lo predicaron muchísimo en mi época. Por favor, Mateo 20. Mire el capítulo 40. El versículo 40. Perdón. Mateo 24, estamos en 24. Versículo 40 y 41. Dice: Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues no sabéis a qué horas ha de venir el Señor. Versículo 46, 43. Pero sabed esto. Que si el padre de familia supiere a qué hora s e ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Le doy la verdad y ya le explico. El r a c t o será inesperado y llegará por sorpresa. Por favor, imagínese la escena: Jesús dijo: Habrán dos en el campo. Uno se va y el otro se queda. Dos mujeres estarán trabajando, estarán moliendo, haciendo, preparando la arepa. Escúchelo, preparando para hacer la masa de las arepas. Y mientras una muele, la otra desaparece. Dos estarán en cama durmiendo. Y en algunas camas solo amanecerá uno. Escúchelo. En algunas casas, cuando algunos padres se levanten y vayan al cuarto de sus hijos, no los van a hallar. Porque el texto me parece a mí aterrador entender que esto será inesperado y sorpresivo. Estas verdades usted las tiene que entender porque serán parte de, de, de, tiene que ser parte de su vida. Y el Señor plantea una, una verdad hermosísima. Y Jesús dijo: Si tú supieras que el ladrón viene esta noche, ¿cómo te prepararías para recibir al ladrón? ¿Dormirías? ¿No cerrarías las puertas? ¿No cerrarías las puertas? ¿No buscarías el bate de béisbol? ¿No buscarías la pácora? ¿No, no, ¿No te armarías? Y el Señor dice: Tanto igual es frente a lo que está sucediendo. Aunque no sabes el día ni la hora, pero ciertamente, como en un abrir y cerrar de ojos, así será la venida del Señor. m、hmm. m Ahora sí nos vamos para lo que Pablo les quiso enseñar a los de Tesalónica. Váyase la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Cómo será el rato? Parece ser que los creyentes de Tesalónica estaban preocupados porque sentían que de alguna forma. Aquellos que habían muerto en la iglesia y no verían al Señor, porque mucha gente murió esperando el retorno del Señor. Y Pablo escribe para calmar los agobiados corazones de esta iglesia, explicándoles el orden de las cosas. Y quiero que por favor vuelva a leer conmigo el texto con el cual iniciamos: Tesalonicenses, primera carta.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 Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahora, aquí viene la parte importante: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá, ¿qué dice? Ahora, a Lo primero que Pablo enseña, por favor, escuche, aprenda esto del r a c t o Lo primero que Pablo enseña sobre el r a c t o es esto: que el Señor desciende del cielo para encontrarse con su iglesia. Él desciende. Él le dice al Padre: Padre, me voy por mi esposa. Padre, me voy por mi amada. Ya te la traigo. Y parece que desde las nubes el Señor se para. Y se detiene n las nubes. Y con una voz impresionante: con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de chofar o trompeta. Yo no sé qué palabra dirá. Pero por allá en Apocalipsis hay una frase que dice: Tú subid acá. Puede ser, o el Señor puede decir: Iglesia, vengan a mi presencia.、Eh, e inmediatamente dice la Biblia que su iglesia ascenderá, ¿cierto? Ascenderá lo cierto. Ahora, por favor, e n t i é n d a m e en esto: el concepto de que el Señor iba a descender era un concepto que ya ellos lo tenían claro. Jesús lo prometió, los ángeles lo hablaron y aún los mismos apóstoles lo enseñaron. Por favor, mire este texto: Juan, capítulo 14. Juan 14, versículo 1, hija. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El segundo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera. Yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tercero. Y si me fuere y os p r e p a r a r e lugar. Mire esta frase. ¿Qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también Mire que el Señor está hablando aquí de que Él va a volver. De que Él va a retornar. De que Él va a llegar.、Eh, Los ángeles. Eh, también lo anunciaron en Hechos, por favor, capítulo 1, versículo 11. Hechos 1, versículo 11. Dice: Los cuales les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pedro también lo menciona en sus cartas. Pablo lo menciona en sus cartas. Juan también lo menciona. Y todos dicen: El Señor vendrá, descenderá y se encontrará con la iglesia. Entonces, lo primero que ustedes y yo tenemos que entender es que en el r a t o Jesús no va a tocar la tierra, no va a pisar la tierra, nadie en la tierra lo va a ver. Tampoco nadie en la tierra lo va a entender. Hay una palabra, que se, hay una película que se llama El remanente. Es una película que produjeron y estuvo en cine, incluso. Véala. Es una película interesante, tiene que ver con esto. El remanente se llama. Entonces, lo primero que, Pedro, que Pablo quería enseñar es esto. El Señor vendrá. Ahora, la segunda premisa que, Pedro, que Pablo quiere enseñar, vuelva hacia Tesalonicenses, Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice: Y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Oh, escuchen. La segunda premisa es esta: Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa esto? El cuerpo resucitará. Y el espíritu de aquellos que murieron en Cristo se vuelve a encontrar. Oh, oh, pero tengo que decirle esto: dos cosas son necesarias que entiendan acá. Primero, ¿qué cuerpo? ¿Usted se imagina cómo está el cuerpo de los primeros cristianos que fallecieron en la tierra? a Usted se imagina cómo está el cuerpo de los que fueron decapitados, de los que fueron quemados, de los que fueron lacerados. Dice la palabra de Dios que los cuerpos de ellos se van a levantar de los sepulcros o de donde quiera que estén van a salir. Algunas personas me han dicho, Pastor, ¿cierto que es prohibida la cremación? Y algunos, algunos sostienen eso. Yo le pregunto, ¿por qué? Entonces la gente me dice, Pastor, porque cuando el Señor venga, y si no hay huesos, ¿qué va a hacer el Señor? Lo vamos a confundir. Le hago una pregunta: ¿Usted cree que el Señor no sabe dónde van a quedar sus restos? Ahora, escúchelo. Algo que es importante que usted entienda es esto: cuando el Señor venga, escúchelo, todos los que murieron en Cristo se van a levantar primero, ojo, pero con un cuerpo ¿cómo? glorificado. ¿Sabe usted qué es un cuerpo glorificado? El cuerpo glorificado fue el cuerpo que tuvo Jesús cuando resucitó. Un cuerpo que la gente veía, un cuerpo que la gente tocaba, pero era un cuerpo que atravesaba paredes. Era un cuerpo que entraba y no necesitaba tocar puertas, porque su cuerpo había sido transformado. Y algunos dicen que cuando nosotros resucitemos, o cuando, cuando nos encontremos con el Señor, nuestro cuerpo tendrá la edad perfecta. Algunos dicen que su edad no será la edad en la que murió, sino que tendremos una edad de una juventud eterna: sin hambre, sin sueño, sin cansancio, sin sexo. o q u é h a g o con eso? Sin descanso, porque allá todo será adoración, allá no habrá agotamiento, allá no habrá nada. Escúchelo. Allá no hay que hacer oficio, ¿cierto? No hay. Hay que vivir para el Rey. Pero dice que todos los que murieron antes que nosotros, en Dios, ojo, en Dios, ellos se van a levantar primero. Esto usted lo tiene que entender. Ahora, mire lo que dice el versículo siguiente: Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Escuchen: lo segundo que va a pasar es que aquí en la tierra, los que estén vivos en aquel momento, cuando el Señor los llame, ¿qué va a pasar? Se van. Y si usted va manejando. Se Daña el Mazda y esté haciendo lo que usted esté haciendo, desaparece. Ahora, por favor, imagínese esto: en las nubes será el encuentro de todos los creyentes que murieron en Cristo y de todos los creyentes que vivieron en Cristo en, el, en las nubes. Nos vamos a encontrar todos. Y allá todos vamos a tener un cuerpo rejuvenecido. Y usted va a conocer a Pablo. Usted va a conocer a Pedro. Usted va a decir: r m o i s é s ¡Qué hubo viejo! Y usted los va a saludar. ¿Por qué? Porque fueron los que estuvieron antes de Cristo. Y los que estuvieron después de Cristo. Que vivieron para Él. Que murieron con Él. Todos nosotros nos encontraremos con Él en los cielos. ¿Cuántos quieren estar ahí? Ah, qué chévere. Ahora, pero, pero mire cómo termina este texto. Así estaremos siempre q u é con el Señor. Nos encontraremos con Él en el aire y estaremos con Él. Hijos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Oigan, toda. Toda la eternidad la viviremos con Él. Algunos dicen, ojo, que después de ese suceso, la iglesia se va para el cielo y allí tendrá algo que, que la Biblia habla de las bodas del Cordero. Y es que allí hay una mesa preparada donde el Señor mismo nos llamará y dice que en esa reunión. Será la entrega de los premios y las coronas. Las coronas, algunos dicen que tienen que ver con el nivel de sufrimiento, de lucha, de consagración o de almas que algunos ganaron para el Señor. Algunos tendrán unas coronas o t así, otros tendrán una coronita así, así chiquitica, como una tapa de gaseosa, ¿cierto? Escúchelo,、ah, oiga, escúchelo. Pero, como dijo un comentarista de fútbol estos días, jugamos mal, pero estamos en Rusia.、Sí. <risa> Clasificamos, escúchelo. Oye, lo importante es que llegues al cielo.、Oh, pero, qué bueno que cuando llegues al cielo puedas ser coronado en gloria con Dios. Pregunta, ¿cuándo va a pasar esto? El, el cuándo no lo sabemos, el dónde ni el cómo lo sabemos, pero esto creemos que va a suceder. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué debemos hacer hoy como iglesia? Yo le doy tres secretos. Colócame el versículo 18, reina. El versículo 18 dice: Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si usted me pregunta a mí, hijos, yo le doy tres secretos. Primer secreto: crea la palabra. ¿Usted se acuerda lo que Jesús dijo en Apocalipsis? Bienaventurado el que creyere las palabras de esta profecía. Hijos, usted puede tomar dos opciones y decir: ¿Qué? Yo creo esto. O usted puede decir, no, yo mejor le creo a Nostradamus. Me gustan más las profecías de los, de los mayas. Usted, usted puede decir simplemente, no, esto es cuento, esto es carreta, está bien. Pero sería muy doloroso que algún día usted encontrara la verdad de que se equivocó. Lo primero que usted debería hacer, como mi consejo, es c r e a la palabra. Segundo consejo, esté preparado. Y le voy a dar, escúchelo, la primera actitud que debes tener para prepararte: no es que te portes bien, no es que no vayas a fiestas, no es que dejes de rumbear. Esas no son las actitudes que debes tener en claro. Lo primero que tú necesitas para prepararte es cerciorarte de que verdaderamente has nacido de nuevo. Pregúntate si tú verdaderamente naciste de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, nada de lo que hagas te va a preparar para encontrarte con Dios. Puede portarse muy bien. Puede que no sea mentiroso. Puede que traiga sus diezmos. Puede que ore todos los días. Puede que compre una Biblia grande. Escúchelo. Puede que traiga el almuerzo el próximo 29 de octubre. Puede que haga eso. Pero si usted no ha nacido de nuevo, usted no le puede decir al Señor: Señor, en tu nombre echamos. En tu nombre hicimos. Jesús dice: Le dirá a algunos. Apártate de mí, hacedor de maldad, porque nunca te conocí. El secreto está en nacer de nuevo. Y el último consejo que le daría sería este: esté vigilante. Esté vigilante. Las señales de los tiempos. Ahí está. p e n g a para acá, compadre. Venga para acá. Todo el mundo debe tener un uniforme así, vigilante. En la jugada. Todo el mundo debe tener su uniforme de guarda, vigilante. Estar preparado, viendo, mirando señales, entendiendo que los tiempos se aproximan, que los tiempos son malos, que los tiempos son peligrosos. Crea la palabra, prepárese y esté vigilante. Porque sin duda alguna, muchos como yo creemos que lo que la palabra dice ciertamente se va a cumplir.、Amén. Y qué bueno que ese día, niños, cuando vayamos subiendo a las nubes, usted pueda decir: Hola, Pastor. Hola, j i m e r i t a Hola, o u y a Y nosotros podamos también saludarlos a ustedes y que no nos preguntemos: Oiga, ¿y qué se hizo aquel? No, pastor, no lo veo por ninguna parte. ¿Dónde estará? ¿En dónde se habrá quedado embolatado aquel o aquella? Por favor, dígale al que está al lado suyo: no se deje embolatar. Nada, nada, Tenemos que estar preparados con el Señor. Amén. Bueno, niños. Oiga, esto como que no grabó, sí grabó, sí, p a r e c e que sí.